Fáltate de vuelta well. Resistencia atrás Trinchera de amor y venganza afectiva Existimos, resistimos, resistimos y, luchamos. y luchamos Sumate, Súmate, vení 106.3 Radio Nauta Jueves de 18 a 19 horas Buenas, buenas tardes. Nada, damos comienzo a este programa, número no sé cuántos ya. No, ya me perdí, no, yo me Nos boicotearon la posada. Sí, no, como no nos dejan entrar, a veces, viste, no, nos ponen barreras, nos ponen trabas. Sí. <risa> de igual manera, igual no tampoco tan buenas tardes. No, tenemos no. tenemos un, una persona que descendió, ¿no? De nuestro colectivo, nuestra querida amiga, la Nati, Nato, como nosotros decimos, que le de un beso al cielo y Nada, un beso enorme digamos. a Emi Que hoy no está porque bueno Emi eh, te queremos te un montón y te, te re extrañamos a Y a toda la familia a Y nada, familia. sentimos una pena tan grande Y, y un dejo no de, de persona que nos dejó a la Nati que Una loca, pero Era una abuela piba Ay, sí, Un beso está. enorme y bueno a Nati donde estés Estamos acá y el programa y te dedicamos a vos Nati te querida Te lo a la Nati uh. La Naty Anaconda, como le decía yo, ese, se reía. <risa> a la Naty Anaconda. Les... Qué loca. Atrevida, me decía. Qué loca, si tenemos anécdotas de la Naty acá en Venganza. Sí, vamos a ir contando. Uh, Ella siempre con sus cositas. <risa> siempre no tan se... verbal y tan frontal. Sí, siempre, nunca se callaba, ¿eh? No. Siempre las cosas de frente, como sí. tienen que ser. Una copita en la mano y las cosas como se te tiene que decir. Salud, salud Naty. Salud, salud Nati. de donde quieras que estés, Naty. Vida. ¿Cómo estás, Loba? ¿Cómo bueno, fue acá... Fin de? Arrancando, arrancando y bueno, nada, un poquito triste por lo de Nati, pero bueno, nada, eh, tratando de sobrellevar y bueno, eh, acá andamos. Nada, creo que como es la mejor, mejor manera, así. ¿no? De como de, de, de llevarla dentro del corazoncito, como que demos este programa y estemos arriba, ¿no? En nombre de ella. Creo Tal cual. Creo le gustaría ella le hubiese gustado que sigamos con esto y que, nada, que le pongamos onda. Sí, sí, y hola. Nancy, ¿cómo estás, Reina? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo anda, Lobas? Todo bien también, muy triste este, es, yo la conozco a Nacho y es buena persona. Oye que te dice lo que tengo, no te va a decir las cosas en tu cara, no no hay es que te va a decir en tu espalda. Fue muy buena persona. Sí. Muy yo bien. la conocí en, en la zona y es muy muy chicos. Muy verborrágica, muy ella. Que Dios le tenga gloria y buenas. Allá en el cielo, en el sí. Cielo. Yo como le decía a la loba hace un rato que estuvimos hablando, yo la conocí como Nati. Yo no la conocía de otra faceta, o sea, la conocí de Nati. Sí, yo de también Nati, la conocí Nati. Nati. Del momento de Nati. Después, yo... bueno, fue haciendo distintas transiciones hasta que se definió por, por, por una y ahí quedó siendo a quien era hasta el día de hoy, que ya no está más. Yo también le conocí como Nati, como Nacho, no, no, o yo siempre le, con, le traté como na, Nati porque le conocí como Nati, como tal era, bueno, después cambió y bueno, hay que respetar a cada uno sus decisiones, sí, sí, como tiene que ser, entonces, bueno. Ahí me costó un poco llamarlo Nacho porque, bueno, <risa> pero fue un buen pivo, un buen chico, muy, muy amoroso cuando... Yo la conocí, bueno, siempre eh, nos con, eh, con confrontamos algo, porque es, ella es muy directa y bueno, pica un poco. Lo, y, a, no y, a usted, y a usted que eras una borracha. <risa> ah, sí. Con una tata de borracha. <risa> Qué genial. Bueno, ¿por donde nos pueden escuchar, seguir, nuestras redes, lo habitan? Eh, www.radionauta.com.ar siempre estamos ahí este puedes escuchar nuestros programas en vivo los puedes escuchar los grabados puedes escucharlo en cualquier momento este bueno radio ese es el eh, el, el espacio por donde estamos Nosotros estamos en el Olga Vázquez En 60, 10 y 11 Así que gracias a, a Olga Vázquez Que nos presta este este espacio, ¿no? Este sí, lugarcito sí. para estar acá Compartiendo con todos ustedes También sí. tenemos TikTok, ¿no, Nancy? Ah, sí TikTok. A TikTok tenemos eh, Venganza Afectivas Que nos siga ahí, que nos me manda mensajitos Perfecto Tenemos muchas cositas, ¿no? En Instagram ¿no? también En Instagram, en TikTok, estamos en todas las redes En todos lados, busquenlo ¿no, como Venganza tenemos, Afectiva Que estamos ahí, en todos lados Como la Mure, somos nosotros. <risa> Entonces la. Se si nos en Facebook también venganzas de radios claro. y también en el Instagram que es Rayo Agripa Venganza. Que nacían que nos escuchen, que Esto que nos escuche. Somos copados. Sí. Sí. Bueno, le vamos a dar comienza este programón que tenemos el de hoy, pero bueno, vamos con la musiquitante y después después seguimos. Arrancamos. Mm. un rispeto di cariño Recuerdo que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 Bueno, bueno, volvimos al segundo bloque de nuestro programa, sería el primero. ¿Cómo es esto? No entiendo. No sé, volvimos. Volvimos. <risa> volvimos, es acá estamos. Con La acá segunda. estamos. La sesión actualidad. <risa> Era hueca esa. Noticias, actualidad, tenemos actualidad, de todo. De todo tenemos. Las huecas. Perfecto. ¿Qué tenemos para arrancar? Para contarles a nuestro... Contam contame vos, a ver, ¿qué pasó con el bachi? Quiero el... todo el chisme. Arrancamos, arrancamos ya, arrancamos las clases ya hace una semana. estábamos más que contentes. No vemos la hora de terminar nuestros estudios. Ay, ya quería, quería terminar ya. Ya te macheteaste, ya te rateaste. No, no, no. Todas las macanas No, no, decís, que, mirá, no, no, no, decís que en eso, los profes de acá del bachi son bastante copados. Sí, son no, no, copados. O sea, no no necesitas machetearte, la cosa es escuchar, prestar atención y sacar tu, tu, tus conclusiones, o sea, expresarte como vos lo que entiendas, lo tenés que decir, y la cosa es debatir todo el tiempo con ellos, o sea todo el tiempo confrontaciones así verbales sobre el o sea lo que ellos te, te cuentan, y está muy bueno porque tenés que defender tus trabajos, lo que entendiste, y está todo muy bueno, así que nada, el que quiera estudiar, acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11 en el bachi, bachillerando popular Bartolina Siza Está muy copado que vengan que quiere terminar su secundario y nada, está más que invitado. Qué bueno. Sí, que bueno. Y que eh, arrancó, primer año todavía no arrancó. Primera, no, primero dijiste. no, porque ya pasa a ser eh, o sea, ya va pasa a pasar eh, que lo lo va a manejar el bachillerato popular, no vamos a depender más del SEN a partir de primer año ya, pero segundo y tercero todavía dependemos del SEN. Ah, bueno. Pero primer año va a arrancar ya saliendo con títulos y cosas de acá desde el Olga Vázquez. ¡Qué ya. bueno! Ya funciona bueno. como, no sé si decirlo a escuelita, pero ya va a funcionar, o sea, primer año ya va Como va un centro salir. educativo. Sí. De, de, de, de y... formación, digamos así. Perfect. ¡Qué bueno! Así es. ¿Y qué iban? Sí. ¿Estaban planeando hacer una movilización o algo así? Sí, sí, estar? está planeado. Seguramente la semana que viene andemos comentando, no tenemos fecha todavía, pero hoy estábamos, los alumnos, les profes también, para ponerle el pecho... Albatín, ¿no? ¿Y qué es estaban reclamando, sabes? ¿Por qué van a y, reclamar por por más eh... y por mejoras salariales por mejoras. seguramente, por mejoras salariales y nada, basta de precarizaciones con el estudio, a vista que nosotros también, o sea, las personas mayores que estamos estudiando necesitamos también lo, la, las cosas básicas que pueda tener un, una institución, ¿no? Como claro. esta que se va a ser una escuela, podría decirse, sí, ¿por qué sí. no? Y eso creo, ¿no? Pero creo todo general bueno. va a ser una una marcha, parece, ¿no? Vamos a estar ahí apoyando. Hola. Se vienen muchas marchas, sí, se vienen muchas marchas, pero el bache estudiante su... y eso sí va a empezar sí, sí. a hacer marcha, no sé qué fecha, pero que, que escuchen las noticias que va a haber. Sí, sí, yo tampoco quería comentar mucho nada porque no sé todavía mucho no todavía. no está todo bien pero bueno. Sí, pero vamos bueno, a... prontamente tendremos una marcha y apoyaremos al bachillerato popular Bartolina de acá. Sí, de obvio, obvio, sí, sí, sí. Yo también terminé el, eh, el secundario así, eh, ¿cómo es? una escuela nocturna y la verdad que... Hay mucha precarización también y las condiciones también. Las condiciones sí, pero bueno, nada, este, lo importante es que uno quiera estudiar, ¿no? Y que tenga sí. las herramientas, porque los claro. estudios es lo, lo lo primordial. Sí, odio Aparte, viste que siempre ronda eso de si no tenés estudios no podés tener un trabajo. Sí, así es. Es así que bueno, es verdad. Es como una meta que uno quiere ponerse y para seguir estudiando, obviamente, y para tener un laburo el día de mañana. Eso es lo que se pide en todos lados, así que ahí estamos para darle para adelante. Bueno, no, no. mira, te conto un chisme. A ver. Tenemos lo de textil. Textil, acá en el Olga vázquez tenemos El taller eh, de textil. El taller, el taller de textil con la profe Fer. Uh -huh. este, todos los martes a partir de la una a cuatro y media. El tema es el siguiente. Este es un taller muy especial porque es un taller eh, de venganza para el para un desfile que se va a hacer este en laberinto. no este, Puede venir cualquier persona de este gtbt que se quiera sumar ya sea como para dar este a ver eh, ideas ¿no? en, en cuanto a indumentarias o ser modelo. Así que Milivo puede ser modelo. Tiene o sea, todas las vos, características para ser sí, modelo. Sí, tiene su diseño, trae los diseños mí, ¿eh? y la muestra a la, a la profesora claro, para que le hagan algo. Claro, sí, mira, profe, Para modelarlo. Claro, mira, ah, profe, buenísimo. yo quiero esto, quiero acá, quiero que se me vea un pezón. quiero que se. Me... Entonces vos así venís con la profe que tiene toda la onda, la profe Fer y bueno, ¿Te ella hace? te va te va a ir guiando porque obviamente que es una profesional. Sí. Y bueno, y todo esto después se va a ver Toda la creación artística, porque es, de eso se trata, ¿no? Sí. De expresarnos a través de la, de la ropa y de la indumentaria en, eh, en el la, en laberinto. La ¿Qué bueno, laberinto. Que va a ser el modelo de venganza afectiva. Sí, ¿no querés ser modelo? Sí. Qué Bien. bueno, qué bueno. que Le contamos un poco a la gente qué es laberinto. Contá, contá. Laberinto es un espacio cultural donde también hay muchísimos talleres, o sea, siempre con, siempre tienen la como la fusión esa con Venganza, o sea, con el Olga, no sé, tan, son organizaciones, espacios, amigos de nosotros, ¿no? Y está, está bueno que salga así. Un beso, que, todo, un beso a todos los de Laberinto que siempre nos escuchan. Un beso ¿no? a la vez, sí. sí. Sí, sí, Y estaría bueno que también hagan el desfile de Venganza con sí. los modelos de Venganza. Sí, sí, sí, también, sí, sí. ¿no? Nos prendemos todos, yo Nancy, también eso quiero. ¿Por qué me presionas Nancy? <risa> yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo se el rostro de venganza? De venganza. Dale. <risa> Soy el el cómo se dice, ¿viste ese cosa donde van todas las flechas? El sí, <risa> ahí me van a clavar todas. <risa> ¿A dónde van los dardos? Pero bueno, bueno, nada, si se si se hace desde venganza. Sí, sí, no? sí, así Veremos. que sí, bueno. Estaría nada. bueno así que se haga. Todos sí. los que se quieran sumar, ya so saben, todos los martes, acá en el Olga Vázquez viene, pregunta por la por textil, este por la profe de Fer, y bueno, es de una y media a cuatro y media. ¿Y hay fecha, Loba, para el día del desfile? No, todavía no. ¿Todavía no? no. Esto es cuando se termina de, de armar todo lo que es el, el artístico, las indumentarias, ahí ya va a haber una Tira fecha. Tira las Mientras estar... tanto, invita, seguí invitando invitamos, a la gente que a venga. La gente. Eh, LGBT que se quiera sumar, así que vos mariquita que estás ahí escuchando, que querés expresarte, dale, venite, venite para acá animate nena, acá. trae tus modelitos que sabemos que sos mariquita y tenés unos modelos brutales así que vos tortita también, dale dale ¿qué <risa> haces ahí? venite <risa> vengan, vengan a la, a la, al taller de textiles así ¿qué es. más tenemos? ¿hoy es la, hoy era la reunión de Portewell? ¿puedo hacer? Eh, ¿tenés algo en Lobbyx? Eh, ¿Hoy? ¿hoy era? no, no, no, no, no. Sí. La hago pa, para te vueles eh, para, para organizarse eh, para oh, organizar el festival, claro. Que es el viernes 13 eh, a las 15 horas. Ajá. Ah, hoy sí, la reunión para organizarlo la de la. Dale, hoy es la A las 7 la de la tarde ¿no? es, La reunión Hoy a de... De la reunión acá en el olga. En el olga. Acá se está haciendo. Ah, ah sí, en un rato. Está. En un rato ya va a estar empezando Perfecto. la reunión. Perfecto. Perfecto, perfecto, Dale. la gente que quiera bueno, venir a la reunión Hoy es también. la reunión para hacer lo del festival Que el festival va a ser entonces el viernes 13 del 5 A las 15 horas en Plaza San Martín El festi Ahí está Genial, ahí vamos a estar todas también apoyando un poco al, Así al colectivo claro. Y hablando de apoyadas, apoyadas Te cuento Tenemos la movida del Olga La movida por el Olga El Olga necesita al apoyo sí. también Sí, mucho Apóyennos, apóyennos que, que bueno, nos hace falta <ríe> Esta movida se va a llevar a, a cabo el 11 del 5. Es por la habilitación del Olga. Sí, así que, que no de joder. Queremos o ser sea, que un saludo Estamos hace tanto tiempo acá rompiendo las bolas. ¡Basta! Necesitamos nos, hacer creo fiesta. Creo que no solamente es Olga Vázquez que también está pasando. Capaz que es varias lugares también como esto Está pasando también, no solamente Olga. Eh, que son pasando. muy importantes estos centros culturales. Muchos lugares los culturales también no le dejan hacer sus cosas. Claro. Que le dejan... Es... Es que nuestra no, es que nuestra querida intendente la política no entiende lo que no venimos le a hacer acá, venimos, venimos a estudiar, venimos a hacer cosas positivas, no a, como dicen la gente que venimos a, a hacer cosas raras, o sea, sí. acá se viene a estudiar, se viene a hacer un curso, se viene a apoyar la causa. ¿Qué, ¿Qué hacemos acá? Nada. Se puede todo? hacer acá, fiestas, picnics, eh, eh te preta lugar, te preta hacer fiestas, reuniones, reuniones, eh, los que Define. desfiles hicimos nuestro muchas cosas de año. se puede hacer en este lugar porque bueno no te deja tampoco los hay talleres Talleres con todo de todo, todo hay. así que bueno son muy importantes los centros culturales y nosotros queremos ser que nos, que nos den la habilitación de una buena vez por todas así que oh. bueno nada los invitamos a todos eh, a esta movida que se, eh, vamos a hacer el 11 del 5 en el pasaje de dardo rocha así que bueno nada vamos a estar ahí en Apoyen. Apoyando. Perfecto, sí, obvio. Que se cope la gente, que vaya a hacernos un apoyo y que nos den de una exportada es la habilitación. Que tantas colecciones de, de contravenciones tenemos. Pero bueno, nada, a seguir, ¿no? Firmes. Bueno, ¿qué tenemos después? A ver, ¿nos puedes contar un poco del Encuentro Plurinacional? Tenemos un encuentro, es se viene, es se viene. En San Luis, mira tengo algo para Ay, leer, pero Luis. veremos, dice. Se viene el próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres Bisexuales, Lesbianas, Trans, Travestis e Intersex, no binarias, será el territorio Huarpi, eh, Comechingón y Renca, en la provincia de San Luis, los días 8, 9 y 10 de octubre. ¡Wow! Nada, como hecho histórico, se encuentran los estos encuentros se realizan en nuestro país hace 35 años es un montón wow. o sea, muchísimo Jean. Es un montón 35, 35 años ¿mi edad 35 años mira. Sí. Ah, qué bueno, yo, yo me callo, Es un montón <risa> <risa> <risa> el primero se, se dio <risa> el primero se dio al regreso de la democracia en 1986 cuandodan así Mira qué escándalo. ¿Eh? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde y... allí hay <risa> ha ido a todas las provincias del país, dice. Este hecho político tiene por objetivo encontrarnos para debatir de modo asambleario, horizontal, democrático y plurinacional, la plurista. No, plurista. Las problemáticas sociales, políticas y culturales que nos atraviesan, permitiendo en el encuentro desde el diálogo, pensarlo, es un montón, pero bueno, les invitamos, ¿no? Sí, le invitamos, que te sumes. Eh, 8, 9 y 10 de octubre ¿Viajamos? En San Luis ¿Vamos a San Luis? Ay, ¿Sabes sí, qué lindo a, que a es? A mí lo vamos ¿Venganza sí. nos invita a San Luis? Sí Parece que ¿Vamos sí a gestionar... Hay que preguntarlo ¿Sí? Vamos a gestionar los pasajes Acá nos dicen San que San Luis? Luis. Ay, sí, sí que ¿Nos ven o qué? ¿Que nos vamos? Hotel 5 Estrellas, estrellas? Mirá, todo Carpa, Le... carpa No, no me digas car... ah, bueno, Con la... desayuno, masaje Intuido sí el negro que te ventila, todo. ¡Ay, qué lindo! Gracias, venganza. Bueno, entonces sería el 35 Encuentro, el 8, 9 y 10 de octubre. De octubre. Estamos más que invitados a San Luis. Vamos con nuestra remera de venganza, con sí. nuestras banderas, con todo el apoyo. Las chicas prohibidas, ah, sí. ahí estarán en San Luis. Sí. Todo venganza. Yo sí me voy. ¿En ¿Vamos, vamos. No, en tanga no, pero me voy. <risa> <risa> Sí, y allá nos entangamos, voy, allá ven. nos entangamos, sí. <risa> me encantaría. Voy a conocer el lugar y a la vez eh, ¿cómo es ver cómo es esos lugares y la gente cómo sería, ¿no? Unirse. Es... Perfecto, Ay, Anans. Sí, y muy... apoyar este encuentro que está muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Y la lucha que tuvimos para que sea un encuentro plurinacional que, que no que nos o sea, nos incorporen a las personas de otra travesía y trans que trans incluyan, ¿no? Y que incluyan a partir otra vez. Pues también se pelearon ese bueno, se pelearon mucho también para poder aceptarlo a claro, las chicas tran sí. adentro de ese grupo porque no quisieron nadie casi, es lo que escuché yo. Estuviste leyendo, Nancy. <ríe> Muy bien porque Nancy. Porque se nota que Estás como... Es que no, no la aceptaron. Directamente no le aceptaron. Directamente a las chicas trans, a, las, a los que son gay, o sea... Claro, agradecemos de... a nuestra nara queridísima, que en paz descanse, Luana, Berkín. Y a Diana Zacachán, ¿no? Que también impulsaron con este con tema eso, para bro, que nosotras estemos metidas ahí. Metidas, o sea, para que seamos parte sí. del encuentro plurinacional. Y sí. Así que buena nada, vesto al cielo a nuestra querida Luana. Y le mandaba un pez a donde estés. más que invitadas, ¿no? La gente... Ah, ocho, sí. 8, 9 sí, sí, sí. y 10 de octubre... Seas... Pénganse las capadita San Luis, de paso revisitan, que es una hermosa provincia. Y a comer es todo, que hay unas cosas riquísimas ahí. Bueno, creo que de noticias no tenemos más nada, nos vamos a una musiquita y volvemos en un ratito. tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser ter solo una mujer nunca me podría casar no conozco a nadie que no haya tenido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 Bueno, bueno, volvimos acá. Nancy, tengo algo triste que decir. Es mi despedida de la radio. nada no, mentira, sucia! Me van a tener acá hasta que no de más. ¿Cómo estamos hoy a fútbol, Amili? Escuchen, escuchen, zorrita. A ver. Se toma la espirita. El 26 de abril fue el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. ¿Cómo se les pudo haber pasado, pasado ese día? Sí. Bueno, acá les comentamos que las lesbianas existen y van a existir siempre, obvio, o sea, las queremos, a las tortitas las queremos. Y van queremos a ser aquí. va a venir más mejores, chicas, chicas levianas. Sí, sí, Cada las tortitas son súper amigables. <risa> Sonamos un eso? beso a todas las tortitas que nos están escuchando. Sí, le mandamos un besote. Ah, nos compañeras Chana. Acá <risa> mi no Les adoramos, tortitas. <risa> ¿Con qué seguimos, chiquis? Chiquis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué hicieron? ¿Qué, qué, pasó una fiesta así como, no, no, obviamente que nos boicotearon y nos enojaron, así pero pasó es. Pascuas. Ay, yo me había olvidado eh. de Pascuas, ¿qué pasó? nos Pascuas. olvidamos todo de pascua pero yo no, yo me acuerdo porque me pegó una empachada de huevo. <risa> ah, bueno. <risa> Huevito de Pascua. Oh, so, de Pascua, ah. aclarado. De eh, Pascua, de vamos. huevo, sí, sí. De Pascua, de Pascua. el Pascua. chocolate te, te cae pesado. Ah, ¿Sí? sí, no, en el Pascua se come solo, en el pescado, bueno, el domingo es Pascua, ¿no? Porque sí, y sí, después el potre vienen los huevos, huevos de Pascua. ¿Cómo es allá en, en, en Paraguay? Paraguay? ¿En Paraguay? Eh, bueno, se comen asado. O, eh, o bueno, pescado, o sopa paraguayo o Ay, qué rico, eso. qué rico, qué rico, qué rico todo Y después eh, eh, hay, eh, Bueno, en mi país, en, en el campo No existe tanto los huevos De eh, huevo de, de pascua, pues, pascua Entonces eh, hace... Es, Chocolate, chocolatada Ajá. Y le da las criaturas con galletitas ¡Ay, qué rico! Así hacen Ahora sí, creo que ya hay todo Porque eso fue hace mucho, cuando era mi época <risa> Cuando era joven o Cuando era joven <risa> sí. Entonces ahora sí, eh, bueno, esos potres Se hacen a los chicos cuando comen Después de comer todos los potres, chocolate con galletita Ahora sí se hace También se hace ya los huevos que llevan Directamente a los que venden claro Directamente es el, Las pahuas son Comerciantes. Sí, no, aparte... Ahora se, está se total... más comercial, ¿verdad? Sí, Antes sí, era sí. más creyente. Viene por algo, por algo primero arranquemos de que viene esto de, de, de una, una costumbre religiosa. Sí, es una sí. fiesta religiosa a Pascuas. Que no tiene nada que ver con huevitos. Que no <risa> tiene nada que ver con el conejo. Que... no Pero bueno, este... A ver, en, en el... En, digamos que a nosotros se nos como una costumbre esta, estas fiestas que que nos juntamos con la familia donde celebramos y para nosotros todo es comida primero sí todo es comida sí <risa> ¿y tú es qué hacemos? nos juntamos sí. en Pascua bueno, comida yo sabes que el huevito ah, yo sabes y la lo... religión de mi país es que cuando una eh, gente mayor que es mi mamá o mi papá o mis abuelos tiene que irte a Pascua lo tiene que llevarle los regalos y tiene que adorillarlo enfrente ¿en serio? y eh, rezarlo y pedirle disculpas si falla o todo eso eso todos los años se hace ¿en Pascua? en Pascua se hace ¿sí? sí. wow la religión Sí, sí. Eh, lo mandaba a hacer mi mamá, y eso sí, vos tenías que llevar las <risa> No, yo no quería hacer, pero bueno, tenía sí, que hacer. <risa> sí, Obligada. de igual manera, seguro que cada país Miramos, debe cada su tradición, ¿no? ¿no? O sea, en el, en, en el norte, o sea, la tradición que yo conozco, o se sí. hacen eh, 12 comidas el día de Pascua. Ah, es... 12 ah. comidas, pero todos sin, o sea, sin carne, sin nada eso. eso. sí. 12 comidas, pero sin carne. Sin carne. Mira, sí. sí, sí. Pescado. Pescado, huevo sí. huevos, huevos, o sea, huevos. ensaladas sopitas, de verduras, de verdura sí. Todas, sí, pero sin nada de carne. ¿Y tienen que ser 12 platos? 12, sí. Papas fritas con, con pescado, papas fritas con... todo así... Sí, sí, se sí, sigue haciendo ¿eh? se, o acá. Sea, la al... gente de, del norte, sí, sí la sigue sí, haciendo sí. por más que estén en Argentina. O sea, Obvio, por En eso. otro país, sí, sí, sí, lo sigue haciendo, sí. Ajá. Ay, qué, sí, qué sí, divertido, sí. qué rico. Estas cosas... ¿Viste? Y todo con comida. Pero todo es para cocinar, ¿viste? Para, para ensuciar, <ríe> para lavar platos, todos, ¿todo? ¿todo? ¿todo? Terminás con la panza, así, rodando. Así es, Qué rico. Todo ronda la comida. Es todo muy, muy, bueno, muy el, comercial. En eh. Misiones hay, hay una tradición que se juegan a juegos de, de azar. Por ejemplo, al bingo, a las cartas. Sí. En, en Misiones. No sé, no sé en otros lugares, pero allá... En es... Paraguay también porque casi en Misiones son sí. casi Paraguay. El mismo es... en, en Posadas. Sí, digamos, en Posadas, creo sí. Que, crecí, que pero... tengo a mi familia ahí. Bueno, allá Solo. es... Jugar juegos de azar Sí, así también juegan allá. Ah, ¿viste? Sí, juegan. Bueno, ¿viste? No sé qué tiene que ver Pero bueno Baraja No sí, sé qué Sí, sí, sí A todas las, a las cartas, a a, las cartas a, Al sí. bingo se juega sí, mucho Qué bueno Y bueno, nada no, Después traiciones. sí Después las muchas, comidas muchas vin Muchos vinos Muchachoupi, muchos. El tiene que, que ver con todo. Con mío sí. Chupi, Comía chupi. celebraciones, sí. o sea, es más comercial que otra cosa, Mucho pero vino. bueno. Muchos vinos, vinos Emi... de... de... de... de... estaba muy en contra de todo esto, viste que le dices, ah. "No, pero ¿por qué tienen que ser comerciales?" Es que es ahí comercial, sí. o sea, viste el huevo de pavo cuánto estaba? O sea, carísimo. Eh, lo pagas en cuotas, o sea, lo tenés que terminar de pagar ahora estos días. No, llegó un momento que prohibieron la venta del del huevo más conocido. Ah. ¿viste el que viene con sorpresita? Sí, sí. Ah, sí, Que dice que no, porque no que viene con sorpresa. Ay, me, me, hiciste, <risa> me, me hiciste, mirar a Lance. Tipo ustedes sí, con... Me hiciste <risa> mirar a Lance con sorpresa. ¿Por qué Yo tiene que ser? No, sé, te miré cuando dijo la... famoso con sorpresa, dijo, "Ya le veo se te no, ocurrió, Ana. Qué? qué mal pensada que sea. Hagamos una tradición de nosotras Ay sí. nosotros. Que venimos con sorpresa. Bueno. Ay, sí. la miel también. Nada, <risa> ya no. no qué mala. Va, y bueno, recibieron huevitos, comieron huevitos. Ay sí, sí, ¿Sí? me sí, me regalaron mis amantes. Ah, sí. ay, no. entonces no queríamos ¿no no? saber tanto. ¿Y sí por qué no? O sea que entonces recibiste un montón. Montón porque, porque Nancy vos... tiene diamante, claro. <risa> ella se enamora de todo. Sí. Es muy enamoradiza <risa> esta niña. Y todas se, se enamoran decir. de ella también, así así que... claro, no sé qué hará. Tiene como Nancy tiene magia, mí. sí, no. Sí. Ella se gualiche enseguida. Los amarres, las cositas que nos contó que hace. Hace la brujería de la Semana Santa. La <risa> claro, exacto. ¿Y vos comiste ¿Y vos? huevito? De Pascua, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí estaba con me el toque. Me han regalado. Sí. Podría cierto que sí, me... sí, sí. Soy muy... Muy huevero. ¿Y ustedes hacen eso que ponen el huevo de Pascua en el medio con toda la, gente, con toda la familia, lo ponen en el medio y todos piden como un deseo no sé, de tipo que, que saludo o cosa y lo aplastan entre todos no, no. Bueno, antes era yo, romp yo romperlo así nomás y listo agarró cada uno un pedazo, pero era romperlo romperlo y que se parta y comer todos un pedazo, yo he visto eso que vos decís ponen todos en su mano así y, y ponen todos ponen un, eh, arriba de, del huevo, digamos, de Pascua y lo, lo aplastan y piden el deseo, digamos, y bueno, después se come entre todos, se comparte entre todos Mira qué cosa este, bueno es una de las tradiciones que yo vi que yo jamás <risa> había visto y, y nada no, me llamó como la atención yo también sí porque mi familia era a, a nosotros lo que nos hacían es esconder el huevito eh, en cualquier lado encontrar y, los huevos y, y teníamos que encontrar el huevito y bueno todo eso era como ah, todo un juego pues, Claro, cuando éramos niños pequeños mm. y vas con oh, no no no, no no a mí no me gusta mucho el chocolate así que no mm -hmm. no, no me y tu vecinito nada no lo no Sí, en control los juegos, sí. <risa> Eso es fácil de encontrar también <risa> Bueno, el gran debate sería entonces ¿Las Pascuas son comerciales son comerciales qué onda? Son sí, comerciales, son sí, son todos bueno. son comerciales La eh, Semana Santa, la Navidad, el Año Nuevo sí. a... Son todos comerciales Llegamos, Llegamos a esa conclusión entonces sí. Pero hay que disfrutarlo sí, Pero al igual obvio. tiene que disfrutar, eh, es, disfrutarlos Hay que disfrutarlo porque, bueno eh, es, es, es, También se aprovecha para hacer reuniones familiares, reuniones con amigos Perfect. Comer ¿Viste? Lo que hacemos siempre Sí, sí <risa> Bueno, entonces saquemos ese mito que es todo comercial entonces Es todo comercial, es todo comercial Que genial Me bueno, compra mi jovento Vamos a una musiquita dale, Así que vamos a hablar de huevos Porque la miro no, no puedo Y vamos a una musiquita y volvemos en un rato Al costado del mundo Por ahí de andar Buscándome un rumbo Ser socio de sociedad Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegue tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión. del well. Resistencia atrás. Trinchera de amor y venganza efectiva. Existimos, persistimos y luchamos. Su madre 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Bueno, bueno, acá estamos, volvimos, ¿nos extrañaron? Obvio nah. que sí. <risa> bueno, tenemos el cuarto bloque ahora. ¿Qué tenemos, ¿De qué Nancy? quieres hablar? A ver, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieren hablar? No sé. Hablamos no sé de algo. <risa> a ver, Nancy, tira, tira algo, tira algo. Yo te, yo te hablo, amiga. Básalo, Ay, a ¿De qué hablamos? ¿Basó algo en esta semana, en las semanas pasadas, Nancy? Nada. ¿Hay algún chat que no quieras escuchar, que, claro. que se salió, que claro. se abandonó? ¿Qué pasó, Nancy? ¿Qué pasó, Nancy? Ay, nada. Mucho quilombo, mucho quilombo No quiere quilombo, hablar, ¿sabes no, quiere que... hablar no, la podemos, no, no la podemos pinchar nada no, Contanos no. un poco así sobre arriba Qué es lo que entendiste Vos entendiste que vas a ser eh, expulsada Pero nada que ver o o sea, de dónde Interpretaste mal las cosas Uy, ¿de Del chat que te comento o sea, ah, Bueno, pero esto pasa generalmente En con los, en los chats Y con los amigos Amigos, hablemos un poquito de amigos A ver que entre los amigos a veces se pica un poco y después se sí. vuelve toda la normalidad. Porque es, de esto también se trata la, la, la amistad, ¿no? Sí, pero son cuestiones que... S que son que, cuestiones, que, sí, de, de, de amistad. Que de por amigos. ahí lo, lo dice una de calentura, pero no pasa nada. Era todo teje y Nancy se fue al pedo. Bueno, bueno, bueno, amigas, no pasa nada. Amigos y amigas. Hay amigas amigos y a... amigos. Sí. Hay amigos con derecho. Con derecho. ¿Tenés algún amigo con derecho, Nan? Sí. Todos. Todos. Ahí. Ay, existen sí, existe. ¿Vos tenés amigos en derecho, Mili? Sí, no, con... si son con derecho ya no son amigos Ah, o sí sea... ¿Vos, vos, vos, vos Pero ¿sí estás si con vos, o no mm. A ah, vos te viene a buscar ahora Sí, pero Ay, sí. O sea, <risa> No hay derechos eh, Sí, pero te viene a buscar ahora No, pero no son amigos, pero son ella, amigos. ella no ella no cree que, que una vez que ha pasado claro. Ya no son amigos que sí, ¿sí? Ella no, le no. hace creer a la otra persona que no es mm. <risa> no, no, no existe Bueno, no sé Desde mi parte, del punto de vista, sería Para que no existe... no existe la mitad el... con amigos, no, con, no, con derechos. No, no, no, no, eso no. O sea, o sos, o no sos el amigo, o sea... Claro, o, o, sos, no o, o sos, sos el touch, o sos el amigo. No hay... Claro, no hay no hay tu tía. Ah, ahí, no podés... Puedes... No, no, no, ah, no. mirá vos. O si no sería, si fuiste mi ex, no puede ser, o sea, mi amigo, obvio y... Ah, porque cosas, eso también. O sea, también ¿viste? es una cosa que... Sí, también existe el... el, el, el eh, ¿Cómo es? Amigos después de, del noviazgo. Es un poco es un poco raro, pero ¿puede puede existir para vos? No, voz? qué raro, sí se puede hacer. Sí, podría ser, pero se mezclan sentimientos también, ¿viste? Como que recordás cosas y no de, decís no, no, no no no puedo y a la ¿Y vez tanta no gente... haces lo que te dice el, el corazón y... y la cabeza, o sea, Pero como, como la, tanta gente que se divorcian y bueno, algunos se con, tiene conflicto y algunos se arreglan y andas como un mejor amigo, comparte Yo conozco muchas parejas que que, veces, que después de, de, de terminar una relación quedan como súper amigos. Sí, es que a veces, viste, de, de eso, o Por sea, ahí. es lo que necesitaba la pareja, ¿no es cierto? Por ahí no estar más juntos, claro. estar distanciados y llevarse mejor después, creo. ¿No? Sí. Veo así cosas también. Sí, y sí. Parejas y todo, que están separados y se, se vive mejor así, ¿viste? Cada uno en su casa, estando eh, los dos separados, o sea. ¿Así como vos? Sí, vos estás separado. ¿Vos tenés amigos, obvio, entonces? S no. sí, sí. sí. Con... y se ve siempre está. decilo, contalo, contame Chicos, no, hablo de no hables mi no de mi vida privada no de mi vida privada acá en la radio no hay vida privada acá en la radio no hay vida privada de, eso... no vida privada. Acá... de esas cosas no se hablan todos sabemos de todos no atormenten a la conductora, por favor <risa> no, se... no se habla de eso <risa> hablemos de otra cosa mejor <risa> bueno, yo les cuento que tengo mi experiencia propia, sí. que yo con mi... con mi ex que sigo Tendrá una amistad buenísima. Y, y realmente eso. O sea, de, le deseo lo mejor. Claro. Quiero lo mejor para él, pero lo veo ya como un amigo, ¿entendés? Sí. Así que yo sí creo en la amistad después del obviazgo. Así que... Es otra... Eh, o sea, es como que el amor muta, ¿entendés? Yo lo veo de esa manera. Muta. Eh, sigue siendo un amor, pero en un amor de pareja. Eh, sigue siendo, eh, para mí yo lo veo como un, como un amigo, como como que quiero lo mejor para él, lo quiero ayudar, quiero que esté bien, lo quiero ver bien, pero no no, no sé, no, no creo, ¿no? Eh, vol que volvería a estar en pareja. Claro. ¿sabes? Este, así que bueno, nada, no, yo creo que sí existe la, la amistad después de del noviazgo. Bien, es, es que por ahí bueno, yo hablo desde desde mi punto de vista personal, o sea, yo no podría, pero sí, poder se puede, poder se puede, pero viste que después se mezclan las cosas, los sentimientos, ¿viste? Y no está bueno. Y si lo tenemos, si lo hace los mismos, es que es bueno que le aclararlo me tengo que ir ¿sabes? les dejo un besote enorme sí. es verdad de que con, eh, son amigos, amigos que comparte cena desayuno eh, yo las veo y ella no quiere aceptar eso es amigobio, eso es sugar, sí, ¿qué es eso? Hace de ¿Cómo, ¿cómo definís? Y yo, mira le, le haría la gran cariño. Los dejo a su criterio. Ah. <risas> Taca sus planas, conclusiones. ¿Por qué? ¿Qué es? El amigo, el amigobio. Eh, el le lleva a es novio. Le lleva a el, pasear. El sugar daddy. ¿Qué, qué, qué? Le lleva a, a comer, a desayunar. De todo. <risas> y ella no quiere aceptarlo. ¿Qué? <risas> <risas> Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué sabe? Dejen en paz No sabe, no contesta <risa> Carta documento para todos <risa> Sí, obvio Le... Pero es buenísimo eso. Yo no hablamos de eso porque bueno, esta es buenísimo eso lo que hacemos. Sí, yo creo que, que no capaz que no hace, le sigue le hace conflicto, le pe, le, o sea, le llama, le hace escena de todo, pero bueno. Claro, eso pero... se llama toxicidad, eh, ¿no? Eh, Salir sí. o sea, una, una, una trans una traba tóxica, sería, ¿no? Sí. No sería mi caso, o sea, sí. a mí me solucionas con, con con un bolsito, con algo Ah, materia, estoy, la, la, la no, me, no me enojo nada, o sea, perfecto, claro. Ya estoy. Te ah, paga unas extensiones claro, unas uñas y, y Carísimas, sí, sí. Cara, cara, cara está mi está amiga, ya. cara. Cotizan, cotizan co no. cotiza la bolsa, sí, sí, sí. Hay inversiones. Eso es bueno. Bueno, también están los amigos tóxicos. Sí. ¿Hay amigos tóxicos? Sí, debe haber. Sí, hay. Te tocó. Hay. Eh, no, sin dar nombres Ella también es una amiga tóxica Ella es amiga tóxica Conmigo no, pero con la, con la amiga de la Wendy sí. Es, sí, es, Wendy, sí. Wendy, si nos estás escuchando <ríe> Por favor, queremos saber Le mandamos un beso a Ay, Wendy mira, Ahora que salió, a Wendy. Eh, que salió eso, estaría muy bueno hacer un reportaje a mi amiga Que sí. tiene mucho ya saber Ya venir a contar y a sacarte la máscara la queremos sacar a Wendy que, esta... que te desenmascare esta le jode a él le manda mensaje y le jode no te pero... queremos Wendy yo le pregunto cómo está yo me decía ya acá estoy amiga estoy bien ¿Sí? si te preocupas no te preguntaba para ver cómo estaba nada más pero estaría muy bueno un text con Wendy acá y sí. ah, nos sí, cuente ¿por porque no? ya viste tiene mucho mucha historia creo que y... si hay amigos tóxicos yo bueno de mi parte sí, eh, también soy tóxica porque la persona que yo quiero quiero que esté solamente para mí o no es que Ay. para mí Ajá. que o sea, conmigo nomás. Entonces, por ahí me chocaba. Eso, cuando ¿Con amigos? Más, sí, con amigos. Eh, o con amigas, que tenía que estar con, solamente conmigo, con varias o sea, cosas. Son... O está con la otra, yo me pongo celosa. Sos muy o sea, celosa de tus amistades, sí. eso querés decir. Antes eso me sucedió. Ahora, ahora ya no? Ya no. Ahora no. Porque cada uno tiene que hacer su vida. Tampoco va a ser conmigo sola. Claro, claro Nancy. Eso ah, me pasó cuando eras más... O cuando eras gay. Sí, porque me tenías... O sea... Eh, Estábamos sentía más que alguien que me comparte conmigo para no estar tan sola eso estaba con la otra yo me ponía mal o lloraba y claro, o reclamaba que, o lloraba que... sola pero reclamaba a la vez vos querías que sea Ajá. tu amiga únicamente sí. que esté cuando vos quieras, que esté para vos que... y veo ¿no? que está con la otra, obvio que le reclamo ¿qué hace con eso? <risa> claro <risa> ¿cómo se llamaría eso Nancy? una amiga, Am tóxica. amiga tóxica. Sí. Una tóxica, tóxica que necesitas todo el tiempo que pero esté esa supera. persona ahí con vos sí. lo superaste ah oh, obvio Ya hoy no sos tan tóxico No, no tanto, tan. un poquito no no tan, tan. No. Sí, Con pero... mi vecina sí me pasó un tiempo Pero ahí ya no Con mi Aprendiste. vecinita que es la... ¿Tu vecina que tiene el marido que está re fuerte? <risa> Esa sí, siempre sí, mi vecinita Por ahí anda rondando, Nancy sí, no. sí. Estamos sí, todas Nancy. ahí con el, con el... <risa> No, yo con, con el, con el no. es, más mi, es más mi estilo yo, Así, es de ese estilito <risa> ¿Y qué se hace cuando tenés una amiga tóxica? ¿Se lo decís en la cara así? Che, amiga, deja de ser tan tóxica. A mí me lo dicen. ¿A vos te lo dicen en la cara? me lo dicen en la cara. <risa> A mí me lo dicen, no, no, Nancy también me dicen, Ay, qué amigas, pes qué pesada que sos Ay, bueno, nadie Nadie me, me, me, me contesta un whatsapp me, me, me bloquean Me elimina no me contestan Y yo me siento, necesito saber ¿Ves? qué piensan en Qué la están otra vez haciendo Sucedió todo eso y ella me atacaba y yo le bloqueé Ahora que le, le bloqueé, obvio que le bloqueé Porque me atacaba y yo me mandaba mensajes Para ser tan tóxica Y le bloqueé, y le, había sido, ella me bloqueó Yo le bloqueé a Y había sido, me bloqueó ella totalmente. Es, esa, esa, es esa es una amiga tóxica. es tóxica. Eh, Sigue siendo tóxica. yo le, blo le, le bloqueé, pero ella me bloqueó. Había sido, bueno, ya está. <risa> um, ay, qué toxicidad que hay en esta radio. Necesita hacer yoga. Hay... Eh. Sí. Ay, ay, mire, podemos Estamos, llevar... hacer, estamos haciendo catarsis. Sí. Le podemos tirar chivito has... ahí en la... Hacen clases de yoga, así que... Sí, sí, necesitaríamos sí. Necesitaríamos un poquito. Unas, pare... unas velitas, un purificador, <risas> algo para sacar toda esta toxicidad que, que, que genera, ¿no? El, la radio también. <risas> Nancy también. Habría que como que la, largar todo esto que tenemos. Larguen, larguen. Larguemos, larga Nancy, larga Gracias. lo que tenés. Ay, no, yo te dije lo que te dije. <risa> qué terrible que sos, Nancy. No te veía tan así, pero la verdad qué? que sí. Somos tóxicos. Ah, yo te pedí disculpas porque... ¿Sabés por qué hago esas cosas de mandar mensajes? Todo el tiempo. Todo el tiempo estoy sola, estoy aburrida. <risa> necesito que alguien me, me conteste, me hable. viste Eso sería como falta de... De, de, de, de, así como, yo necesito yo soy una de esas personas, no sé si me signo o sea, me acompaña, pero yo soy una de ¿Es que, es... que necesito que me hable, que estén me estén encima que <risa> se preocupen, que me pregunten, que estén mire, mire, mire, mire, si no, no, no soy yo yo tengo que mandar y que me conteste, si no contestan <risa> sí. mando, mando, mando, mando y... Me pongo mal. Necesito que me presten atención. No sé si es mi sino, mi luna, mis tendentes, soy una... esas personas que necesita que, que, le, que las estén tengan... Era las la 11, las 12 de la mañana, la otra mandaba mensaje en el grupo. Y esta que me manda, "Ay, ¿qué pasó?" Es, ay, bueno, no era para mí el mensaje, pero yo me bueno, me ofendí, pero bueno, pues no era para mí el mensaje, pero bueno, yo agarré contra mí porque estaba sensible, se me bajó la Andre, entonces se bajó, se bajó la regla. Un Andrés. El Andrés. Estaba sin Ah. Sí, por eso. Y esto que me mandaba mensaje, obvio que le, le explotaste. Le, le bloqueé. Bueno, le, le bloqueé, pero bueno. Es que soy así, Nancy. ¿Sale? Yo, como les decía Reza, yo de esas personas que le, le gusta que le estén encima, que le hablen, que le pregunten, que porque yo estoy pendiente intensa. todo el tiempo de acá. Muy intensa. Entonces, intensa, amiga. Sos intensa. Que no conteste así las cosas, no. Vamos a hacer terapia, estoy. vamos estoy. a hacer terapia de grupo, vamos a hacer terapia ¿Te de grupo de radio. Una terapia de grupo de radio y canalizar y decirnos las cosas así eh, con... con... ¿Y eso es lo que hacemos? ¿Lo que te... <risa> Sacamos los trapitos al sol, nos las cosas de caras. Es, esto, esto, esto es catarsis. Y hacemos sí. catarsis. Nos estamos liberando y de alguna sí. manera. nos liberamos. así nos descargamos. ¿No? Sí, sí, sí, sí. No hay que ser tan tóxico. No. No, no hay que ser tan tóxico. Porque te la has terminado estimando vos. Yo que soy al menos tóxico de todos ah. Ah. <risa> nos Siento reímos. unos no, remordimientos no no Espantosos poco, poco, poco creíble Poco creíble Yo no soy tan tóxico, ¿eh? Mm. Bueno, sí <risa> Es que quién no es tóxico con una más con una amistad que querés preguntarle, querés decirle dónde estás, ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Por qué no me mandás un mensaje? Ay, si cuando no me contesta los mensajes me pongo mal. Pero claro, ve, bueno, entonces no, no, no soy yo sola. No, no, sí, sí, sí. sí. Cuando, me, cuando ella no me contesta yo estoy yo me enojo. No, o le digo de otra manera. Yo ¿Qué le dejo... haces? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Contame, contame, es? contame, contame. Nunca me contestas. Después me dice, amiga, estoy ocupada, no te podés contestar. Ah, bueno, ¿viste? Así que todos mis amigos que me están escuchando me contestan rápido los mensajes. Porque, <risa> porque si no bloqueo. Porque si no bloqueamos. Hacemos la gran Mili y la gran Nancy. Hacemos ¿Lo limpieza <risa> de, de WhatsApp. Hacemos limpieza, tal <risa> cual. Jajaja. <risa> Qué genialidad todo eso. Pero bueno, eso es un poco de, de la vida, del cotidiano de una, ¿no? La toxicidad se lleva por dentro, creo. Sí, sí. Es como un día a día de tóxicos. Bueno, yo quería tirar un chivito antes de terminar. Ya estamos llegando como al final. A ver, tíralo. Esto para, para ayudar eh, a una ONG que se llama SOS Michis. ¿eh? Es una ONG, obviamente. Que ayuda a castración de, de gatitos que están en la calle, gatitos salvajes y, bueno, gatitos que van llegando. Viste que la gente es mala y tira. Sí, sí, sí. Qué horror. Horrible. ¿Hay alguna red social o algo que ah, puedas? Pueden entrar a mi red social, que es se llama? Lumus22LP. A la, ¿A la tuya? A la mía. Entren ahí, que ahí tienen toda la información a dónde pueden donar la plata, etc cómo pueden eh, llegar a esta organización, y, y bueno, nada, estaría bueno también que compartan, de última, sí, sí. entran, me siguen a mí, chusmean eh, de, de esta esta asociación, este grupo, SOS Michis, este y nada, bueno, y ayuden, ayuden a los gatitos que, que los necesitan, a los animalitos, nuestras sí, mascotas tan queridas, ¿viste? Obvio. Yo siempre tuve gatos. Ah, Por eso me siento sentado también en esta radio. Está ah, no, rodeado de gatas, de gatos. Está bueno. ¿Por qué la miras que sí. le, le, le <risa> ayude que a Nancy? Es un gato. gatito para que se cata. <risa> eh, sí. Hay ah. que hay que castrar, y hay sí. que castrar, hay que ser responsables sí. con las con, con las adopciones. Sí. ¿No? Este, y bueno, ayudemos a estos gatitos de la calle. Sí, ayudemos, ayudemos. Okay, sí. Mi casa es antológico. Sí. Tengo, tuve, mira, llegué a tener tenés? no sé cuántos gatos, pero ahora me quedan dos nada más. Tengo, Dos gatos, tengo cuatro perros, tengo wow. un loro que habla, ¿Sí? tengo un conejo, ah, tenía no una gato tortuga que me desapareció, ah, sí. una, una gorda Debe estar mala, mi conejita gordita, mala, pero es mala, mala, mala, le doy de comer y me tira toda la comida, es muy mala, sí. pero le doy de comer igual, como las dueñas, Para como la dueña, la uña, todo, no. pero bueno, la sí, amo, sí, sí. mi coneja, así está. No ocupan la jaula, pero bueno, mm. no la puedo dejar ir porque mi papá tiene una quintita ahí en el fondo y le come todo. <risa> todas las lechuguitas, todas las linda. come todas. Así que bueno, nada. Un zo, tengo, ¿no? también. Viste que Así los animales... tienes patos, tenés... Ah, yo tengo los cinco perros, y bueno, después la gallinita y los patitos. Amo ahora. tus perros. Ah, y los Amo gallos, son los que se hacen los triquitos. ¿Con eso haces Eso. Ah, sí. Ah. ¿Viste? Ya mat el último justo en Pascuas, dijo. Ah. Hizo el último trabajé. Ay, ah, eso tremendo. Me encantan tus perros. Ay, sí, no ¿Cuántos hermoso. tenés? Sí, seis sí, tengo. Todos seis caniches. Dos todos caniches, todos caniches. y un perro sí. verdaderamente que es un coli, ¿verdad? Un, un, coli. Coli. un las... coli. Sí, sí, un coli. Un coli. A mí me gustan los gatos, pero no puedo tener. Me encantan los animales, los gato pero no puedo tener porque tantos perros que y no, tengo, todos los claro, perros, sí, ¿te imaginás? Sí. Es hermosa Pero qué lindo. Sí. Son hermosos. Tú. Y todos todos rulientos igual que vos. Ah. <risa> Como la dueña. <risa> Como la dueña con esos rulos. Qué terrible Nancy. <risa> qué genial. Y ves que algo más que tengamos que charlar. Sí, un ratito más nos queda. No. Charlemos de algo más. Nancy, algo que tengas ahí que no queda que no, no, no lo hayas largado, largalo ahora o cállate Lar, para larguen siempre. Todo. Larguen <risa> todo, chiquis. <risa> largalo <risa> ahora o cállate para siempre. No. <risa> Hay algo que decir, sigamos invitando Nada, acá eh, Cami se ofendió porque no la saludamos Bueno, la saludó Cami, a Cami, que vamos, te, a queremos, Cami te, queremos. te queremos Cami, gracias por venir Te la El aguante, aguante. Y le a Chana manda... también Sí, Chanita ahí Y bueno, a Emi, obviamente Y a ah, Luz también A Luz, luz sí. le mandamos luz, luz. Saludos nuestros... Se ofendió, sí. se ofendió porque no hicimos el programa de la semana pasada Un beso a Cristal también Un sí, beso a Cristal Quipo, a ¿Cuándo era que se operaba? Que se y... opera mañana? ¿Mañana? mañana Mucha mer, mucha mer, Cris sí, no. ah, Pero vos pusiste algo en el grupo y salió del grupo de, Levenca, no, no, no, de no, la radio No, yo no Te queremos, Cris Porque pusiste tita ¿Un qué? Te... Bueno, después, desmandó no, no, salió no por eso, salió de la sí, venganza sí, sí. y de la radio porque seguro no, que como que no aportaba, viste, ella no, se sentía mal seguramente, pero bueno, nada. Una. Un beso a Alex también. También. Saludos a todas beso. Las, las, las chicas, bien cansafectivas. A, a todas sí. las, las chicas, compañeras. Las tortitas divinas las sí. amamos. <risa> a todas. <risa> las queremos tortas, les queremos. Y Besas. nada. Nos vamos despidiendo Hasta jueves cheese. que viene Nos vemos Mili dejamos un besote Chau, no. Cami Besote enorme Que nos opera Como siempre Chana Y no lo puede creer <risa> Las cosas que hablamos <risa> Le dejamos un beso enorme Hasta el jueves que Chau. viene Besitos. Chau cheese.